En esta breve serie de reflexiones sobre las grandes tendencias de nuestra historia empezamos hablando de los pueblos originarios, pero también hablamos de la conquista a rasgos generales y sobre todo dentro de la conquista las instituciones que fue creando el imperio colonial español, pero también tenemos que hablar de la resistencia, antes de acercarnos a la etapa revolucionaria La conquista, la opresión, generó 300 años de confrontaciones sociales, de lucha de clases, que no podemos olvidar como antecedentes. En primer lugar, los pueblos originarios, lógicamente resistieron, eh, y podemos hablar de la resistencia de territorios invictos, como el Arauco, en el sur de Chile, hasta los levantamientos del siglo XVIII, que en Perú encabezó Tupac Amaru, Eh, con Micaela Bastidas y aún más radical el levantamiento de Tupac Katari en el Alto Perú donde se destacó una mujer formidable guerrera que fue Bertolina Sisa. levantamientos de los pueblos originarios desde luego como el vino la trata también hubo resistencia afroamericana la esclavitud generó estrategias de resistencia muy diversas desde la resistencia cultural, desde la memoria soplada por las madres en, en los niños pequeños africanos, para que no olvidaran su origen, para que no olvidaran su lengua, a pesar de la persecución, hasta eh, la ocupación de territorios liberados, como los quilombos eh, en Brasil, o los palenques eh, cerca de Cartagena de Indias y en el altiplano cundiboyacense. Es decir los africanos también crearon territorios liberados y la resistencia de los afroamericanos llega a su síntesis mayor en 1803 con la independencia de Haití el primer estado conducido por los esclavizados que se liberan a sí mismos tenemos la resistencia de los pueblos originarios, tenemos la resistencia de los afroamericanos tenemos lógicamente confluencias en los quilombos Eh, en torno a Zumbidos Palmares, por ejemplo, había muchos, muchos indios también, y también muchos criollos humildes que hacían la opción del quilombo. Pero había otras formas de resistencia, y creo que vale la pena entender, porque si no, no entendemos la compleja dialéctica del proceso independentista. Estaban los masones de América, es decir, gente librepensadora, eh, en una percepción que habían tenido en Europa de que el gobierno no tenía que ser de los aristócratas, sino del intelecto, de los cultos, y los masones en América eh, estaban convencidos de que había que romper los lazos con la España feudal, ya no era feudal, pero ellos lo consideraban así, la España de los reyes y de la Inquisición. Y, de, y, de, y del monopolio comercial, porque el concepto masónico de libertad fundamentalmente tiene dos componentes, la libertad de comercio y la libertad de pensamiento. O sea que los masones se enfrentaban sobre todo conspirativamente a la Inquisición, que era la lupa que había puesto la Iglesia Oficial para perseguir el libre pensamiento. Pero también los masones en América, defensores del libre comercio, conspiradores por la independencia, Antes de que los pueblos se lo plantearan, ya los masones estaban planteando la independencia, los masones también estaban muy preocupados porque no se repitiera Haití, porque no hubiera pardocracias en América, que el elemento inculto, el elemento popular, tomara el poder y gobernara como Haití. Ellos, por mandato divino del Supremo Arquitecto, según sus creencias, eh, tenían que establecer el gobierno de los inspirados, de los cultos, de los que entendían los rituales secretos que ellos mismos este, practicaban, en esa organización que en ese momento era secreta, después pasó a ser discreta, pero que fundamentalmente apuntó hacia la independencia. Grandes líderes de América fueron inspirados por el pensamiento masón, incluyendo Miranda y Bolívar. Queda un cuarto un tercer elemento de resistencia y un cuarto elemento que tenemos que pensar también. Uno de ellos es eh, el proceso interno de las misiones jesuíticas, donde se da un mecanismo sumamente interesante de resistencia. Las misiones jesuíticas, asunto serio y muy importante en todo lo que pasó después en América Latina. La Compañía de Jesús, una compañía de, de monjes, guerreros, un poco en el estilo de los templarios en la época de las cruzadas, llegan cerrando filas en torno al Papa. Pero estos jóvenes, muchos de ellos egresados de las primeras universidades, 20, 25 años de edad, metidos en el colectivismo agrario de las misiones, empiezan a leer distinto hasta el Evangelio, están muy lejos del Vaticano y muy cerca de los pueblos. Y en las misiones jesuíticas, un sector importante de los padres, se ponen de parte de los indios, transfieren conocimientos culturales, les enseñan canto gregoriano a fabricar instrumentos, los hacen luthier, pero además les enseñan a fabricar pólvora y a fundir cañones, porque quien funde una campana puede fundir un cañón y generan una transferencia cultural política y militar hacia los pueblos misioneros donde las familias misioneras empiezan a entender ese colectivismo había que defenderlo contra el mundo colonial que queda afuera el Papa se dio cuenta del peligro que estaban generando esos pueblos misioneros el rey de españa también el rey de portugal también entonces decidieron expulsar a los jesuitas Pero para ubicarnos un poquito, cuando Artigas tenía cuatro años de edad, son expulsados los jesuitas, pero algunos algunas familias, entre ellas la familia Guasurari, se quedan en las ruinas, celebran una misa en colectivo, como en, el, en la época de, de las catacumbas, siguen sembrando y siguen con una firme ideología, y esa gente que se mantiene como pueblos misioneros en las ruinas de las misiones, van a ser los grandes organizadores de la guerra guaranítica, de Andresito, en las misiones orientales y del Paraguay, y de Juana Azurduy, en las misiones bolivianas jesuíticas, que también habían sido expulsados. Pero todavía, además de la resistencia natural de los pueblos, además de la previsión masónica de la independencia, además del complejo mundo misionero que se parte en dos, y una parte de ellas va a integrarse a la revolución tenemos el caso muy peculiar no único pero muy peculiar de eh, la vaquería el problema de la vaquería pampa argentina llanura entrerriana pradera oriental la vaquería cuando se introduce la ganadería pasa a ser un territorio incontrolable por el poder colonial el poder po colonial puede controlar las plantaciones de café de banana las minas porque el mineral y las plantaciones no caminan. Pero una nueva riqueza, el ganado, que tiene la mala costumbre de caminar, en una pradera y en una pampa donde no hay alambrados, es una riqueza que pasa a ser incontrolable. Y esa riqueza incontrolable genera un espacio de libertad enorme donde gente de origen indio, gente prófuga de origen africano y criollos pobres, generan un colectivismo difuso totalmente de espaldas a la ley colonial. En vano, el gobierno de Montevideo publica un bando prohibiendo que se saquen cueros por la costa atlántica. A cada bando del poder colonial, un contrabando. Las vacas las sacan igual, el cuero lo sacan igual, el cebo lo sacan igual. Y ese mundo gaucho, ese colectivismo difuso, crea una cultura muy especial, Incluso un sincretismo religioso sumamente interesante. A veces pensamos el sincretismo de esta época como una imposición. No. Eh, si yo soy paisano y soy de origen negro y el de al lado me dice que, que él adora a, a, a un hombre que fue crucificado por el poder y que tiene y le rezan muchos, yo iba a ah, prestarme el crucifijo porque yo también le voy a rezar a él. O sea, se genera en el mundo gaucho un sincretismo. Después enriquecido por la gente que viene de las misiones, después de la expulsión de los jesuitas, es decir, que va a ser un elemento potencial pero muy peculiar y que la aristocracia que va a tratar el proyecto Patricio de Independencia nunca va a comprender del todo. Creo que estos elementos nos, permiten, nos van a permitir entender mejor las grandes tendencias, incluso las contradicciones internas, cuando empieza la gesta de independencia, que va de 1803 hasta la independencia de Cuba en 1903.